Ya, me pide. Puedes una canción, la que sea, al 2 3 5, 8, 2, 8 700 y podés ganarte de todo. Vos mandá, pibi. Total, ¿qué perdés? Chino, I'm que muy machino, que muy machino, I'm with macho, dijo la bardera. ¿Qué conjunto de características y prácticas constituyen la identidad masculina? ¿Cómo se nos condiciona a los varones para que seamos de determinada manera? ¿De qué le sirve al sistema capitalista formarnos en la masculinidad hegemónica? ¿Qué pasará con nosotros si no alcanzamos cierto estándar? Eh, necesitamos Suelada. hablar de esto ¿Alguien puede decirle al diseñador del Inter de Miami Que la camiseta es un culo? Digo, eh, yo como persona que me considero muy fanática Desde la cuna del Inter de Miami Siempre fui fanática del Inter de Miami, creo no, Elian? Uf, también Lo que pasa es que no se dio cuenta hasta ahora sí, <risa> Ella nació y dijo Yo, voy a Yo, hacer... soy Yo soy del Inter Y como era un bebé y no pudo decirlo, se le olvidó Yo no sé si es la, la camiseta del Inter de Miami O la del Capitán América No lo logro dar cuenta Y como estamos hablando de fútbol Y vamos a seguir charlando de fútbol Le damos la bienvenida a Tincho Porque arranca la columna de macho dijo hijo de la partera ¿Cómo ¿Cómo andan? Bien, muy bien sí sí Son como muchos muchos escudos Chiquititos es la, es de Capitán América Uno atrás del otro He hecho una trama vos se diste cuenta lo que es, es un sí, culo esa extraño. cosa, es rara si la gente no la vio, les recomiendo que pongan nueva camiseta del Linter de Miami y van sí. a ver, eh, mientras hablan conmigo es eso, son un logo del Capitán América, uno al lado del otro sin parar, toda la, la camiseta igual, sin parar. Sí, sí. digámoslo todo Messi es medio Capitán América sí tipo, si hay alguien que es Capitán América no, es, es muy el... fea chicos, es muy fea la camiseta Eh, no te quiero interrumpir, es eh, muy feo Sí, el, el, el, el, hablamos del héroe en un momento y no quisieron mezclar cosas ¿no? sí, el, el a Messi estaban con el, el escudo <risa> Estaban escuchando eso. la columna de Tintro y dijeron sí. no, vamos a hacer fútbol esto. Messi necesita un verdadero varón <risa> <risa> verdadero varón héroe le van, a, le, van a, le van a ir modificando su, su estética para, para, para ir asociándolo al, al, al héroe americano Claro. Es, Ay, no es un Porque poco la idea. Era, decía creo Naomi Clay, no me quiero no me quiero decir mal, pero no quiero mandar fruta mandar pero un poco. Mandar fruta, pero voy a mandarlo igual total sin sí, chequeable. Eh, que justamente en, se necesitan héroes en para vender. O sea, cuando habla un poco de capitalismo, habla un poco de que hablando de Michael Jordan era. Necesitamos héroes o ídolos para vender cosas y si no estuvieran eso, entonces el ídolo es está, está construido. El ídolo en realidad está construido por el sistema capitalista ¿Para qué? Para poder vender Esas zapatillas claro. Entonces bueno, ahí está como una ensalada De cosas entre Messi El Capitán América, la figura de héroe Y todo todo lo que quieren vender A, pa a partir de eso Bueno Qué desilusión Nada, la vida. La vida, el fútbol. El fútbol. <risa> el fútbol. Que pasa, que te atraviesa por tantos lados que alguno Alguno marginal alguno Sí, sí, tiene que haber, che. Bueno, nada, vamos a seguir hablando de um, tema de la semana pasada, que es fútbol. Um, y nada, venimos hablando de cómo los elementos que nos forman, Eh, desde nuestras infancias como, como empiezan a reforzar la idea del mandato de masculinidad y no podemos pensar en masculinidad y sobre todo en argentina si no pensamos en fútbol tal cual no podemos ¿No? hablamos un poco que el, que el fútbol tiene un elemento integrador muy importante muy muy interesante eh, qué pasa o sea vos, vos juntás un puñado de pibes en, en que no se conocen tiras una, una pelota y literal. Y se ponen a jugar. Sí, claro, claro. Entonces, Ordena. ese ese instrumento, es un instrumento muy poderoso a nivel cultural. Que pienso un poco que las mujeres no tienen un equivalente, o sea, si si obviamente eh pueden jugar, podrían jugar, pero está tan marcado esto que el fútbol está destinado exclusivamente para varones, que no que no funciona como instrumento aglutinador de, de, de feminidades así para nada para jugar para conocerse no se conocen tiras algo y se pone y se ponen a socializar el fútbol es eso y el fútbol en ese sentido eh, lo tienen los varones los varones eh, heterocis. vamos a empezar a ir aclarando porque si bien el fútbol es un elemento profundamente integrador ¿no? que produce esto de, de, de nos hacemos amigos, de, de desconocidos en un segundo, porque nos ponemos a jugar, eso es como característica propia de muchos juegos. Y se convierte un poco en el lenguaje, ya no necesitamos otro lenguaje. Con no. jugar a la pelota ya terminamos de jugar a la pelota y ya somos amigos. sí Ya está, Tal no cual. necesitamos nada más. Sí, sí, con tu, tu equipo con el otro equipo no, capaz que depende porque depende, sea en el sí, barrio y sí, qué sí, sé yo si sí. no es un partido que qué sé yo terminar de jugar a la pelota y es que en... y ya está ya son amigos sí sí aparte que la enemistad se construye de otra manera en el fútbol hay enemistad no vamos a decir que no sí, sí, porque obvio. obviamente queremos hay hay de hecho Nuestro equipo tiene más tiene, tiene rivales, no tiene amigos de otros equipos. Somos puede haber alguna simpatía, pero sobre todo tenemos un gran rival, si sos de Boca River y viceversa, y el resto también son rivales y si se construye como figura de enemigo. En nuestra cuando íbamos al colegio no pasaba eso y en el barrio no pasa eso porque la, se van se van mezclando se va mezclando, no no son siempre las mismas personas que, que, que, que juegan en el mismo equipo, se va como eso va rotando, entonces esta, esta construcción del enemigo del otro y de ese deseo de, de ser mejor que no se va construyendo si se empiezan a cambiar todo el tiempo los jugadores de cancha, o sea, me parece que sería un poquito más sano, pero la construcción del enemigo se se, se produce a través de de este tipo de, de cosas ¿no? de, de, que, de, de, de que nuestra identidad está bien definida los límites están bien definidos ustedes son los otros y nosotros somos los que tenemos que demostrar que valemos a través de ganar ganarlo partido de fútbol no a través de demostrar de que vamos a demostrar nuestro valor social a través de demostrar que somos habilidosos los mejores y de de demostrar que también el resto son perdedores ¿No? ¿Qué pasa con eh, otras identidades ¿No? como que la, la última la semana pasada terminamos un poco con esto ¿no? de que hay, eh, si bien es un elemento muy eh, que incluye que, que, que aglutina que, que forma sociedad eh, qué pasa con ahí? con ahí hay identidades que justamente se, pro, pro, se produce el efecto contrario se hace un rechazo a esa identidad y se excluye del fútbol y sobre todo los varones gays son las más excluidos en ese sentido. ¿Por qué? Que perdón, pero que también se terminan ordenando a través del fútbol, no adentro sino afuera. Pero también surge como un termina siendo un ordenador, ¿me explicó? Como que el fútbol termina aglutinando a casi todo, no hay una sí. cosa ahí de más aglutinada. Y quienes quedan por fuera terminan también, es como el, el denominador es el fútbol o sos parte o no sos parte de Sí, pero en la escuela, el que no le gusta el fútbol, de un grado de, de, de 20 pibes sí. es uno o sea, la mitad son claro. dividamos, o sea, 10 sí, mujeres 10 varones, los diez, de los 10 varones uno no te no le gusta el fútbol entonces ese queda excluido, y capaz que va, va a parar al, al grupo de mujeres que no está jugando al fútbol o... o eh puede quedarse muy solo. Claro. Sí, sí. Si no te gusta el fútbol, te, te, te nada, enseguida te dice de puto, ¿entendés? Históricamente, históricamente, bueno, uh, el que no le gusta el fútbol es porque es puto, entonces uh -huh. muchos varones eh, juegan el fútbol para evitar eso. Claro. <risa> sobre todo, ¿no? Para evitar mm, que no lo acusen de eh, también es una nada, de que se charla, se charla del partido de fútbol del fin de semana. ¿no? Si no te gusta el fútbol, ni jugarlo, ni verlo, tampoco tenés para charlar en el, nada, en el recreo, si se juega o se charla de, de fútbol. Entonces, quien no puede acceder al fútbol queda muy excluido, si no te gusta el fútbol quedas muy excluido. Pero además, si efectivamente sos una disidencia, sos un varón gay, encima sos el chivo expiatorio, uh -huh. porque todo lo malo, ya lo hemos visto. Todo es, todo lo, es, confluye en todo lo malo, todo lo que no debería ser un hombre. Confluye en la figura del gay. Entonces, eh, y en el fútbol está todo el tiempo dando vueltas. Todo el tiempo dando vueltas, donde que no sean putos, que no sean maricones, que no, no, no son cagones, nada, todo, todo... Eh, se acusa al rival de, de justamente de, de ser putos, ellos, y nosotros no. Entonces... Digo, ¿qué, ¿qué referencia se puede construir? O sea, ¿cómo uno de los lugares menos habitados por la, por, lo, por la disidencia es el fútbol. O sea, hoy con todos los avances que hemos visto, como venimos viendo, que son muchos, o sea, estamos entrando en todos lados, menos en el fútbol. En el fútbol todavía no se entra, en el fútbol todavía no hay representatividad para la diversidad. Es muy difícil en el tema de masculinidad ¿no? Las mujeres sí están están construyendo y de poco, tampoco es... Eh, tampoco es... saben se ha construido gran masividad, pero... No, las mujeres están en un camino ascendente ahora, pero, digo, está en proceso. Y me acordaba, porque justo él y lo venía nombrando Mbappé, ¿no? También, digo, cuando Mbappé se dio a conocer que es mm. parte del colectivo de la diversidad porque tiene un vínculo queer, porque su compañera es una piba trans. Sí. Mm. En el momento en el que eso sale a la luz, eh, fue fue, fue, fue muy fuerte para Mbappé. Primero porque sí. es una de las grandes figuras de Francia. Eh, y segundo porque aparte empezaron a, gener a generarse canciones sí. en torno a la burla. Mucha xenofobia. De... Claro. Y a él tratándole de puto, puto. Claro. Yo tengo una escena, yo me fui a ver la, el mundial en... Ahí y encima en la le ganamos sí. a Mbappé sí. en el Mundial. Entonces era como... ¡Ah, no, no, yo me comí un puto al lado mío. Eh, la expresión, ¿no? <risa> no lo no pasaste tan mal, entonces. No, no hay vuelta. Perdón. Corté, volvemos a empezar. Por favor, se los pido. Well, bueno, no nos, era, nos hemos comido era... cada cosa, déjate hinchar. La aclaración no, no estaba bien, no <risa> hacía falta. Bueno, <risa> bueno vamos volvamos a, a lo que quería decir, por favor, se los pido. Esto... <risa> bueno, bueno, estábamos en la final eh, y vieron que pusieron unas grandes pantallas frente al mar, eh, ahí en, en la costa. Y nada, una señora eh, al lado mío sale, o sea, los primeros salen a la cancha y cuando le enfocan a map pero gritó un puto, así, todo muy muy visceral, al lado mío y yo y como, ay, la puta madre, esto va a ser así, porque lo había escuchado, arrancaba, a arranca era como un momento de disfrute y se iba a tratar, se iba a tornar algo medio más. Nada, después dejó de gritar puto por suerte cada vez que aparecía, aunque bastantes veces lo hizo, y bueno, nada hubo que soportarlo. Eh, ya después de esto no sé cómo retomar. <risa> <risa> volviendo, yo, volviendo a No, yo no a mí me eh, me había sorprendido, no me acuerdo con quién lo No, eh, pero me parece es. igual eh, digo antes de seguir con la anécdota sí. eh, de la anécdota ver eso, ¿no? Como eh, algo puntual y tan real y tan visceral eh, como lo que le vas a la señora esta que ni siquiera tenés que ser una masculinidad para gritar puto dentro del ámbito eh, del fútbol. Uh -huh. Porque nos han enseñado que el fútbol, lo que tenemos que leer y cómo tenemos que interpretar y hacer, es así. Aparte, lo avalada que estaba, por todo el mundo. O sea... Vamos la señora, diciendo. Por eso. Nadie la miró con cara... Yo yo, yo no quería tampoco... Pero nadie la miró con cara de flaca. No da. No da. <risa> no no nadie, o sea, nadie. Estaba reavalado De hecho, había no solo ella ya gritó. Está muy avalado ese tipo de, de expresiones y bueno, nada, me parece que es <risa> un poquito para, para repensar. Eh, entonces decíamos un poco, hay, hay creo que igual diferencias en, en cada cada letra de la diversidad con respecto al fútbol. No es lo mismo el acceso al fútbol de un varón gay que el acceso a una mujer cis. Eh, heterosexual que a una lesbiana misma a una lesbiana, eh. o a personas trans. Eh, no, a una este. persona trans es muy jodido en el deporte porque encima empieza todo este circuito de bueno, no, lo que pasa es que este corren en desventaja hay porque hay tecnicismos. Es muy fuerte como sí, impiden no y... competir porque eh nada Tenés, no, porque tiene cuerpo de en realidad, lo que pasa es que el cuerpo está... Y tenés que empezar a hablar de una cuestión más, como empezar a hablar del no sé, una construcción cultural, lo que pasa es que no es real, bueno. Hay una foto muy Tienes interesante, muy hay una foto muy interesante que es en jugadoras de volei de Brasil contra el equipo de China, y hablando un poco de... De diferencia son, de biología. De, eran, claro, eran el doble de tamaño, eran el doble de tamaño y eso estaba bien porque sí. <risa> es legal claro. yo es legal. digo que está bien eh, que estas personas miniaturas jueguen contra estas personas muy muy grandes claro, sí. pero ese no, o sea, si, ten, si si decís que hay desventaja por una cuestión biológica por una cuestión de tamaño, de cuerpos de fuerza, no sé qué, bueno, aplícalo Así, a, en, todo. En, en, a todo, pero bueno hay cosas que se aplican y hay cosas y hay cosas que, que no. no se aplican vamos a fingir demencia, dijeron sí. y a seguir exactamente, bueno Entonces, eh, los varones terminan siendo eh, excluidos, o, o lo que pasa los varones que hay, ¿no? eh, Lo que termina pasando es que o uno se, se auto excluye, ¿viste? bueno, yo este este ambiente donde todo el tiempo están, están bardeándome, bardeándome en identidad, bardeando lo que hago, lo, bardeando lo que soy, lo que hago. Entonces, me voy. ¿Qué hago? Me voy. O no, o me quedo. Si me quedo, ¿qué hago? ¿Confronto? ¿Puedo confrontar? ¿Tengo la capacidad de confrontar a si tengo 12 años y no entiendo, no entiendo ni siquiera mi sexualidad, menos voy entender cómo confrontar contra todo mi grupo de amigos, todo el grupo también eh, de la escuela, ¿viste? Como el, el, el, la institución que también está está institucionalizado ese tipo de sí, claro. de cuestiones. no hasta Yo he escuchado el No seas puto de, de, de, mi, de mi profesor de, de fútbol, ¿viste? No o sé, sea, no es, que, es alguien que se le escapa o que bueno, nada, no tiene no tiene cierta responsabilidad hasta los responsables hacen eso. Los padres a sus los hijos, padres. no seas maricón, es una frase muy común. Dale, claro. no seas, no eh, anda, no seas maricón. Y es una frase muy común. Bueno, y ¿Cuándo la pelota? Pero sí, métete, atajala, ¿me Dale, no seas maricón. Y hay eh. una y aparte que hay el fútbol hay una cuestión sexual muy fuerte en dentro del fútbol, ¿no? hay mucho contacto ahí dice una, una amiga dice que el, el lugar más eh, erótico del planeta es un vestuario de futuro están todos ter termina <ríe> o sea para los que le gusta <ríe> me hace cara si te bueno imaginemos Qué difícil que difícil esta columna <ríe> se me va para cualquier lado hacemos cortocircuito vamos a cambiar de lugar <ríe> eh, no dale, sigamos, sigamos bueno Entonces, digo, este lugar erótico que es el vestuario de varones donde todos están eh, semidesnudos, terminando el partido, cambi nada cambiándose y mu cuerpos musculosos y con las hormonas a flor de piel, es un lugar profundamente erótico para los que les atraen los, las masculinidades que justamente al ser tan, están tan cargados, es donde más está cargado de homofobia es donde más está cargado de, de restricción. De, de, de nada de cuidarse o sea porque estás ahí muy muy expuesto también. si uno no quiere aparentar, si uno busca y estás en un lugar muy difícil. ¿No? porque se, se ve y estás, eh, estás es ahí donde se hacen el chiste y se tocan el pito y todas esas secuencias ¿no? ah, el vestuario, sí no, la, no, eso, la como la, realidad, una cierta sí. violencia no, el no. sobre el chiste no he visto que perdón, se toquen pito perdón, no sé, yo no fui eh, a vestuarios no me, no juego al fútbol no, te, te puede un, un chilo así una cosa, así, bueno, eso puede llegar a pasar. disculpen no, no está bien eh, Igual yo eh, creo que esa puede ser una probabilidad de eso. No, sí, el, el chifla, chifla. ¿Saben claro. lo del chifla, chifla? Sí, lo sí, del chifla sí. <ríe> Claro que sí, o sea, son cosas que pasan No estaba tan lejos lo que vos dijiste No, no, no eh. Eh, no, no, sí, justamente... no, no, no lo asocié a vestuario Pero... eh, no, no, no, no, no, no, En cualquier otro lado puede salir un chifla, chifla, sí. chifla, chifla apretado los huevos Bueno, ya está Hasta que, está, okay. sí. <ríe> hasta, hasta que chifle no, Estamos como lo que Sí, claro, hasta que es así Entonces uno no puede chiflar. Ah, tarde, tarde, tarde. Te ponen una situación muy difícil. Bueno. Y todo esto, eh, un tema serio. porque lo peor que puedes hacer es ser puto, pero hacemos todo esto que <risa> es raro. Es ra... No estoy entendiendo por qué hacen esto entonces. ¿Qué querés saber? No querés sé, quiero preguntarles, muchachos, y si todos ustedes son heterosexuales, ¿qué les pasa que se, se obsesionan con el otro? Y hay algo, me parece, medio interno, ¿no? Que, que juega, se expresa el, el inconsciente de alguna manera, pero a la vez o sea, lo reprime. Entonces es un juego de de hacer presente un inconsciente y después reprimirlo, porque nos estábamos dando cuenta de que no está bien lo que nos está pasando. Entonces hay mucha represión. No está bien lo que nos está pasando, está re bien. Voy, voy a ir, por favor, así me ardero un poco el audio que traje. Vamos a escucharlo a Darío, el filósofo, a hablar un poco de fútbol. Meter. ¿A dónde le metes? ¿Qué es meter un gol? Si no invadir la intimidad más propia del otro, ¿no? de un otro que se resiste permanentemente a que lo penetres? ¿No hay algo de la penetración en el hecho de meter el gol? ¿No hay una narrativa proto-violatoria en el hecho de poder alcanzar la zona de intimidad que el otro no quiere entregar? E incluso en la metafórica de la hinchada es Eh, los recogimos No, es muy buena <risa> Una narrativa ¿Qué? Proto que es antes ¿no? Lo proto sí. es lo anterior Una narrativa Proto violado, eh, violatoria Sí, aparte Nada el, el La No, es muy eh, es, está, me está clarísimo, muy no, no clarísimo. sé si se puede agregar demasiado Pero bueno eh, Es esto, todo el tiempo de Le vamos a romper el orto al equipo contrario ¿no? es un poco se... sobre eso ¿Qué? ¿sí? ¿sí? todo el tiempo y aparte es una expresión muy el, el culo para el varón es un lugar eh, anulado es prohibido y mmm, que se tiene que cuidar porque todo el, todo el mundo va a querer violentarlo a través de ese lugar <risa> Entonces, hay una persecuta todo el tiempo mmm, hay que cuidarse de de, de, de esto sí sí Y cómo forma ¿no? el, el fútbol en ese sentido Todo el tiempo es es, a, a, es, es ir a, al lugar más interno del otro para, para para humillarlo Porque encima no es solo ganarle También es humillarlo em, Creo que había otro audio em, Que también acá seguía está, un poco la misma idea Acá está Shanti aportando grito de gol ejaculatorio Sí, sí pero, mira, a escuchemos. Ver. escuchemos De la metáfora militar hay una fuerte metáfora sexual de un determinado tipo de lectura de la sexualidad que tiene que ver con ¿no? la invasión al otro. El arco está atrás. El gol tiene además... El arco está atrás, me mata. Esa. Pero está atrás. Y el gol, aparte, ¿vieron? Tiene algo de orgásmico el gol. No, ¿no? es muy buena. Es un orgasmo el gol. Sí. Este. es un orgasmo donde el otro no participa ah, ya no me es un orgasmo donde el otro no sí. participa justo sí, sí, encima alineado cual. con lo que decía Shanti no participa es no tremendo sé. el arco está atrás me parece muy interesante el arco está atrás sí, sí, sí. es una metáfora muy interesante sí, no sí. me jodan no, no, no, es tremenda eh... Y bueno, de alguna manera todo eso va cayendo en nuestro inconsciente y aprendemos a, a socializar a través de, de este tipo de lenguaje, de este tipo de trato de nuestros compañeros, del trato del, del adversario, eh, donde hay una, una, una metaforización, una dialéctica, una forma de hablar siempre, un discurso muy asociado a lo sexual. Y veces hay asociado al, a esto protobulatorio que dice darío ¿no? Como hay que hay que a, a por la fuerza invadir la intimidad del rival entonces bueno eso encima si lo, si lo sacamos a las hinchadas es eso empezará siempre a, a, a, a acusar de eso de, de eh, acusarnos a intentar violentar al otro a través de eso violentar sexualmente al otro y Y la figura del, del varón gay es muy interesante cómo funciona acá, porque todos están intentando esto, <risa> eh, violar, ¿no? entre comillas, al otro, y la figura del varón es el que nada disfruta un poco. <risa> Es, es, es como, me están me están poniendo algo horrible, como algo que es una práctica propia. Es un, y hay ah, toda una ah, aceptación claro. y una ovación. Romper el orto, social. ya la palabra romper es, es, es, nada, está cargada de, de negatividad. Eh, entonces, bueno, ahí está la construcción también. Sí gracias tincho por esta columna del día de hoy eh, educativa eh, muy educativa elevada, elevada, intelectualmente Intelectualmente educativa y con muchísimo humor pero también nos deja pensando nos encontramos la semana que viene si te parece y nosotros nos vamos a escuchar nina simone feeling good nos vamos a una tanda y volvemos Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on back.